Cuentos de hadas españoles Dulces gachas Érase una vez un pueblo donde vivían dos hermanas Se llamaban Jane y Ella Jane era la mayor y era muy inteligente Pero también era muy arrogante por su inteligencia Se consideraba la más inteligente de todas Y miraba por encima del hombro a todo el mundo en la ciudad La más joven, Ella Era una niña muy amable y muy dulce con todos... ...pero aunque adorable, ella era extremadamente olvidadiza. Ambas hermanas nunca se preocuparon mucho por estas cosas... ...y debido a esto siempre tuvieron diferencias. Jane y Ella eran muy pobres... ...pasaban hambre casi todas las noches... ...y tenían suerte si tenían un poco de pan y queso para poder comer. Un día, Ella estaba sentada a la mesa mirando al cielo cuando de repente su barriga comenzó a gruñir muy fuerte. ¡Vaya! ¡Tengo tanta hambre! No he comido bien durante días. E incluso ahora no hay nada para comer. Tal vez si salgo a caminar me olvido de lo hambrienta que estoy. Así que salió al bosque a dar un paseo, llevando solamente un pequeño frasco de agua. Siguió caminando sin parar y pronto tuvo que detenerse y descansar porque estaba muy cansada Ah, oh, Estoy tan cansada y tan sedienta Debería beber un poco de agua Pero cuando estaba a punto de beber, una anciana apareció frente a ella Estaba vestida con una túnica oscura y era tan horrible que Ella estuvo a punto de huir Por favor <coughs> Darme un poco de agua Tengo mucha sed <coughs> Y no he bebido nada de agua en dos días enteros La anciana tosía tanto Que aunque su pinta fuera algo atroz Él la sintió pena por ella Y su tierno corazón cedió Por supuesto Aquí tiene, beba tanto como quiera Espero que sea suficiente Oh, pero qué amable eres Muchas gracias, querida mía Déjame pagarte por tu amabilidad Y en un estallido de luz La anciana de pronto se convirtió en una hermosa y joven bruja Ella estaba muy sorprendida por lo que vio ¡Guau! Ahora, dime qué es lo que deseas y te lo daré No importa lo que sea Entonces ella le contó todo sobre lo pobres que eran y cómo permanecían hambrientas durante días mm, Ya veo, muy bien Cuando regreses a casa encontrarás una olla sobre tu mesa Es una olla mágica ¿Mágica? Sí, una olla mágica Para ello debes cantar Cocina, pequeña olla, cocina ...y cocinará para ti tanta comida como desees. De esta manera, tú y tu hermana nunca pasaréis hambre. Y cuando hayáis terminado de comer y estéis satisfechas... ...di alto pequeña olla alto y dejará de cocinar. ¡Qué maravilloso! Volveré a casa de inmediato. Espera, antes de que te vayas, debo decirte una última cosa. Para mantener esta olla mágica para siempre, debes ganártela... Si no haces nada para merecerla, se desvanecerá de vuestras vidas y ambas pasaréis hambre otra vez. Recuerda estas palabras o te meterás en muchos problemas. Lo haré. Oh, gracias, amable bruja. Iré a casa de inmediato. ¡Que comas bien, querida Ela! <risas> ¡Espera! ¿Cómo sabes mi nombre? Pero la bruja había desaparecido y no se le veía por ninguna parte. Ella pronto regresó a casa y encontró la olla sobre la mesa tal y como le había dicho la bruja. Jane estaba de pie cerca, mirándole enfadada. Ella, ¿has traído tú esta olla a casa? Sí, la he traído. ¿No es asombroso? ¿Asombroso? Lo sorprendente será cuando encuentres una manera de poner comida en la olla para cocinar. Jane, te alegrará saber que esta olla es mágica y nos va a alimentar para siempre. Mi pobre hermana, como no, tenemos comida. Soy consciente de que nuestros vientres se encogen, pero parece que tu cerebro ha comenzado a encogerse aún más. ¡Ja! Te lo demostraré. Ella miró la olla y dijo... ¡Cocina, pequeña olla, cocina! Tan pronto como Ella terminó su hechizo, la olla comenzó a burbujear y a preparar una papilla caliente por su cuenta. Jane estaba extremadamente asombrada y Ella miraba con alegría... En un instante, la papilla estaba lista y el aroma llenó la habitación e hizo que las dos chicas tuvieran más hambre que nunca. Ambas la probaron y de hecho fue la mejor papilla que habían comido jamás. De esta manera comieron a gusto todos los días y nunca volvieron a tener nada de hambre. Nunca se cansaron de comer aquello ya que era muy sabroso. Pero un día, Ella decidió salir. Debo recordar decirle a Jane el hechizo final de la olla antes de que me vaya. ¡Oh! Pero, ¿qué palabras eran? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás mirándome así? Bueno, había algo importante que tenía que decirte. ¿Algo importante? <risa> ¿Qué podrías decirme tú, importante? Eres muy mala. Vale, no te diré nada. Apuesto a que olvidaste lo que me ibas a decir. Yo... No lo olvidé. Me voy. Pero cuando se fue, recordó el hechizo. Sí, ahora recuerdo. Bueno, no importa, ya ha comido por la mañana. Estoy segura de que no tendrá más hambre. Pero después de un tiempo, Jane comenzó a sentir hambre. Mm, tengo ganas de comer esa deliciosa crema. Ella no está aquí, así que la tengo toda para mí. Fue a la olla y, aplaudiendo sin cesar, cantó el hechizo alegremente. ¡Cocina, pequeña olla, cocina! Y al instante, estaba cocinando la papilla caliente que a Jane tanto le gustaba. La olió con avidez y una vez que estuvo cocida, se la comió toda. Ah, oh, estaba realmente deliciosa. ¡Estoy llenísima! Oh, mejor voy a hacer que la olla deje de cocinar. Um, ¿Cuál era el hechizo para eso? Um, oh, para de cocinar, olla Pero esas no eran las palabras correctas Ella nunca le había dicho a Jane el hechizo para evitar que la olla siguiera cocinando ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Es suficiente! ¡No más cachas. ¡Detente, tonta olla! No importaba lo que gritara, la olla seguía burbujeando, cocinando sin parar La pobre Jane siguió gritándole a la olla, pero nada ayudó Después de un rato, Ella regresó a casa. Estoy segura de que no debe haber pasado nada malo. Después de todo, ¿qué daño puede hacer olvidar un pequeño hechizo? ¿Mm? ¿Qué es eso que sale desde debajo de la puerta? Parece que huele a gachas. Ella fue a mirar por la ventana y menudo espectáculo vio. Toda la casa estaba llena de gachas dulces y pegajosas. Los jarrones y las sillas nadaban en ellas. ¡Oh, pero! ¿Dónde está Jane? Fue entonces cuando vio a la pobre Jane sentada sobre una mesa que se hundía lenta y constantemente en la papilla humeante. ¡Ah! Oh, ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no vuelve a casa Ella ya? ¡Jane! ¡Jane! Estoy aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Ella! ¡Oh, mi dulce hermana! ¡Canta el hechizo mágico y evita que la olla horrible haga más gachas! ¡Para, pequeña olla, ¡Para! Y por fin, la olla mágica dejó de burbujear, la papilla dejó de derramarse y Jenny y Ella suspiraron aliviadas. Gracias a Dios que ha parado, pero la casa todavía está hecha un desastre. Lamento haber olvidado decirte el hechizo, y todo esto es por mi culpa. No, yo también tengo la culpa. Debería haber preguntado y escuchado lo que tenías que decir. Fui demasiado arrogante y cruel contigo. Pero, ¿qué hacemos, Jane? «Nuestra casa está llena de gachas y nos va a costar días limpiarla». Jane pensó un momento y después dijo... «Hay tanta gente pobre en esta ciudad. ¿Por qué no compartimos las gachas con ellos?» «Oh, sí. Apuesto que hay mucha gente muriéndose de hambre. Les encantaría esta papilla humeante y caliente». Y se fue a buscar a todas las personas pobres hambrientas a sus hogares y por las calles. «Oye, escuchad, tenemos unas deliciosas gachas para daros a todos. Estoy segura de que os encantarán. Coged vuestros cuencos y venid a comer». Y apareció mucha gente con los ojos brillantes y hambrientos. Jane llenaba los cuencos mientras estaba dentro y Ella se los servía a la gente. Todos comieron las gachas con gusto. «Gracias Ella y Jane. No había comido en cinco días». Les estamos muy agradecidos a ambas. Pronto la casa se vació. No había gachas por ninguna parte. Jane había salido por la ventana y ahora estaba de pie al lado de Ella. Al ver las caras felices y las sonrisas brillantes de toda la gente, Ella y Jane se sintieron dichosas. Ella, es genial preocuparse más por los demás. Lo sé, ¿verdad? Ya habíamos comido muchas gachas durante tantos días... ...pero nunca las habíamos compartido. Compartamos la crema con los pobres y los necesitados. Vamos a alimentarlos todos los días para que nunca vuelvan a tener hambre. Así que todos los días Jane y Ella salían por las calles... ...se iban a las casas de los pobres y los alimentaban con gachas frescas y sabrosas. Esto continuó durante mucho tiempo, hasta que un día un viejo mendigo se acercó a ellas... Estaba cubierto con ropas rotas y Ella y Jane lo miraron cuando se acercó. Mis queridas hijas, ¿seríais tan amables de ofrecerme la olla que hace esa papilla? He venido desde muy lejos y mis nietos están enfermos. No tengo nada para darles de comer. ¿Me la puedo llevar a casa? ¿Qué te parece que hagamos, Jane? Si damos la olla, vamos a volver a tener hambre. Está bien, hemos tenido nuestro tiempo y sería peor para los niños que no pudieran comer en absoluto Entonces Jane se volvió hacia el viejo mendigo y sonrió Señor, puede llevar la olla a sus nietos y alimentarlos bien, espero que estén mejor después de comer E inmediatamente el viejo mendigo se convirtió en la bruja ¡Ah, ¡Oh, la bruja de las gachas! Estoy muy impresionada con vosotras dos. Habéis aprendido a preocuparos y a pensar en los demás antes que en vosotras. También habéis ayudado a las personas pobres y hambrientas de esta ciudad. ¿Y eso significa...? Sí, significa que podéis quedaros con la olla. Os la merecéis. ¡Sí! Comeremos dulces gachas todos los días. E incluso después de aquello, Ella y Jane continuaron alimentando a los pobres y a los hambrientos cada día. Disfrutaban viendo las felices sonrisas en los rostros de las personas. Así que ser tan buenas les hizo muy felices.